VIP Radio, la experiencia en radio virtual. ¿Qué, qué, qué, qué, qué, qué.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 Hola a todos, feliz jueves, espero que la estén pasando muy bien. Bienvenidos a la viola de Loli, aquí en radiovip.com y vamos a arrancar nuestro segundo programa. Bueno, y para arrancar les quiero presentar a los invitados del día de hoy. Tenemos de nueva cuenta a don Juanito Herrero. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Oli, feliz de estar aquí nuevamente en tu programa. Perfecto, y tenemos al buen Marcelo Manfredi, un excelente piloto virtual, ¿no? De la página de desafiovirtual.com, con la eh, que tenemos entrevistas el día de hoy con los fundadores de esta página, Chelo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Oli, buenas tardes, nada, muy contento, emocionado y nervioso acá de estar en tu programa, la verdad, escuché el primero, tu primera vuelta, tu out Outlap, Y la verdad fue muy lindo, muy grato, muy, muy, muy padre escucharte y nada, me, me, me tiemblan un poco las patas de estar acá en el segundo, ¿no? Pues muy bien, pues bienvenidos señores, vamos a arrancar con la vía de Loli, vamos a esta rolita Rider del grupo War y regresamos, no se vaya. Música, solo por VIP.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 Bueno, ya estamos de regreso para comenzar la Viera del Oli. Eh, quiero darles una grata sorpresa de que Juanito lo tendremos pues ya de cajón con nosotros en todos los en toda la programación de la Viera de Loli. Dándonos toda la información de las carreras del fin de semana ¿Cierto va mi Juan? Así es mi querido Oli Pues suéltese compadre, vámonos Bueno pues arrancamos con la Spring Cup de NASCAR El domingo pasado Kyle Busch llegó su tercera victoria del año en la Spring Cup Con una victoria eh, pues bastante ventajosa sobre, sobre la competencia eh, De hecho fue el día de su cumpleaños número 24 Y el, el día anterior ganó en la Nationwide Entonces pues estuvo dominante Kyle Busch Eh, y con patrocino nuevo, ¿no? Así, bueno, no, ya, ya lo de antes Lo que pasa es que él cambia, cambia de patrocino Cada, cada o sea, tendrá unos Tres, cuatro patrocinadores durante el año Los va, los va turnando Sí, es, es una como una Relativamente nueva modalidad que tiene NASCAR, de que ya los autos No son tan, el mismo library La misma pintura, digamos, el mismo Main Sponsor, todo el año ¿no? Como que la crisis también le pega A los grandes del automovilismo y bueno ahora Kyle sacó un auto de combos que no es vamos el, el patrocinio habitual de él que frecuentemente es M&M's o eventualmente Interstate Batteries no así es de hecho bastante interesante la carrera ahora sí que empató el récord de amarillas eh, al principio hubo 15 banderas amarillas entre la carrera lo que hizo lo que hizo un poco tedioso la carrera y hacia el final eh, las últimas 40 vueltas fueron en bandera verde Entonces, pues bueno, una gran estrategia que hizo el jefe de equipo de Kyle Bush, ya que lo metió a Pitts en la penúltima amarilla, cambian cuatro llantas a diferencia de los demás que cambiaron dos o no cambiaron ninguna, salen obviamente atrás en la fila este, para la verde, pero casi a eso alcanzan a remontar, pasan a, a todo el contingente y pues desde que tomó la punta en la vuelta 352, eh, Kyle Bush pasando a Jeff Gordon ya nunca la soltó para llevarse la victoria. Oye, pero otro que hizo un carrerón, y no me dejarás mentir, fue mi piloto Tony Stewart. Así es que aplicó una, una estrategia similar a la, de, a la de Cal, solo que él entró en la última amarilla, si mal no recuerdo. También cambia llantas, y pues, es lo que le hace, hace la diferencia para, para irse a, a la punta. De hecho, en las últimas 15 vueltas venía metiendo tiempos más rápidos que Cal, solamente que pues ya no le alcanzaron las vueltas para para alcanzarlo, que si hubiera caído una amarilla, quién sabe qué era pasada ahí en ese, en ese final, igual y Tony Stewart llegó a la primera del año. Sí, creo que la, la estrategia de Hendrick con Jeff Gordon no era equivocada por lo que decías, no, por cómo venía la, por cómo venía dándose la carrera, la cantidad de amarillas que estaban cayendo, Así es. eh, lo dejaron afuera, se la jugaron a que no a, no entrar, a que iban a seguir cayendo las amarillas, a que los que habían entrado les iba a ser imposible remontar. Pero bueno, el buen chef seguirá primero en el campeonato, pero Kyle está ahí, ¿eh? Sí, sí, sí, ¿eh? Sí, se pone bastante bueno el campeonato. ¿Sí? Eh, y Montoyita, pues top ten ahí este va va peleando nuevamente. Sí, ya se está empezando a asomar el Juan Pablo, ¿no? Esta temporada. Así es, así es, así es. Entonces, ¿cómo vamos el campeonato? ¿Jeff Gordon sigue en primero? Jeff Gordon es líder, seguido por Kurt Bush y Tony Stewart en tercer lugar. Kyle es. en quinto. Bien. Y, y uh, bueno, eh, cambiando un poquito de tema, yo sí quiero tocar el punto de que nos dejaron sin carrera de NASCAR en México este fin de semana. ¿no? Sí, sí, sí, pues ahora sí que por esta influencia que tiene todo parado, eh, pues gracias, la pospusieron, pues, no la cancelaron, que fue lo bueno, hubo una recanalización en, en el calendario y pues bueno, tendremos las 14 carreras este, durante el año, ¿no? la La siguiente carrera va a ser en Tuxtla, que era la que estaba programada originalmente, y luego ya se empiezan a recorrer, en lugar de tener la carrera de Pueblo va a ser la de San Luis, y pues se recorren unas, unas cinco carreras más, ¿no? Y pues, caso eh, es diferente, el A1 eh, iba a ser la final aquí en México, y pues por esta onda de la influencia pues hubo que cancelarla, y el domingo se corrió la carrera de Brands Hatch, que, que fue la final. Entonces, bueno, tuvimos la participación de, de Chava Durán en el equipo de México, y eh, obtuvo un podium, un tercer lugar en la carrera Sprint, eh, y un sexto lugar en la, en la segunda carrera, sumando puntos para, para México en, en el campeonato, que pues ya, ya acabó, y terminamos en el lugar 13. Ah, pues nada, nada despreciable, ¿no? Digo, para como había sido el equipo mexicano el año pasado, que no nada más se desvelaba uno para verlos acabar en último, ¿no? Pues inclu inclusive este año también, ¿eh? solamente corrieron 12 de las 14 carreras, y... Y pues no hubo ninguna actuación así que valiera la pena, excepción de la de Chavo Durán. Bueno, pero esta, esta última esta última actuación me parece que da un poco de ilusiones para el próximo campeonato, ¿no? Sí, así es. Esperemos que ahora sí. Pues que esté echado desde el principio, ¿no? Para que, digo, ha sido el que ha traído los mejores resultados a, a dentro de la UNA México. Así que, pues esperemos que sí. Y luego, qué más actividad tuvimos el fin de semana, mi Juan? La carrera de la Grand Am en New Jersey. Eh, con el mexicano Memo Rojas eh, Con su compañero Scott Pruitt el, el equipo Telmex Que pues bueno tuvieron una carrera un poco complicada Hubo una lluvia torrencial Durante las 2 horas, horas 45 de carrera Y pues bueno tuvieron muchos problemas Arrancaron desde la pole de hecho Y conforme fue avanzando la lluvia y demás Tuvieron unos problemas eléctricos Y, y con los limpiadores Entonces entraron tres veces a, a corregir esos problemas Luego obtuvieron una penalización Y pues bueno los fui mandando para atrás, para atrás, para atrás Eh, al fin de cuentas terminaron en la posición 21 general, noveno del, de los DPs, y pues esto les pega bastante fuerte en el campeonato, ya que los manda al quinto lugar. Ah, no, entonces sí se fueron bastante para atrás, ¿eh? Cuarto, sí. Bueno, y lo, lo que queda, me parece, Juan, de, de, de automovilismo, digamos, es que ya este fin de semana comienza la Fórmula 1 de en serio, ¿no? Así es, ya la temporada empieza en Europa, dentro de la Fórmula 1, en Montmeló. Sí, no, nos dejamos de, de dar el paseo por Asia y cumplir con los patrocinantes y los señores del dinero y los amigos de Bernie. Sí. Y nos vamos a la Fórmula 1 en serio, a la, a la europea, Montmeló, como bien decís. Este, veremos qué pasa con lo que, el tema del año no en la Fórmula 1, qué pasa con estos benditos difusores, Brown... Eh, la punta seguirá estando botón adelante, seguirá siendo tan aplastante la, la, la diferencia, ¿no? Yo creo que no, no. yo creo que ya se va a resolver esa, esa diferencia tan grande y digo, en mi opinión van a seguir siendo estando en la punta los Brown pero ya eh, con más coches encima de ellos, ¿no? No sé tú qué opinas Sí, probablemente sí, yo, yo me inclino por ese lado, la verdad es Cada carrera está haciendo una lotería, más allá de que el ganador está siendo casi siempre el mismo, está haciendo una gran lotería en cuanto a expectativa, ¿no? ¿Quién, quién andará bien? ¿Quién andará mal? Un día aparece Toyota, otro día aparece, aparece en los Red Bull, otro día eh, vuelve a aplastar Brown. No sé, está, está como bien rara la Fórmula 1 este año. Está impredecible. A mí en lo particular no me gusta. Pero no le puedo negar la impredecibilidad, cosa que, que había perdido en los últimos 20 años. Pues Yo creo que es bueno que tenga ese, esa imprevisibilidad como dices tú, y este, porque le mete sabor, le mete el qué pasará, ¿no? No es como que o gana Ferrari o gana McLaren, ¿no? Ahora sí hay más, más op este, opciones. Ok, Juan, ¿y cómo cómo está el campeonato para, para más o menos ya saber qué, qué esperamos ver este fin de semana? Pues bueno, el líder de, del campeonato es Jenson Button, con 31 puntos, tres victorias, eh, le sigue Rúmez Barichello con 19, y Betel con 18 puntos, que ha estado pisando los talones a los dos, eh, a ver cómo... ¿Cómo reacciona el Red Bull en esta carrera? Igual y se va un poco más para arriba. Pilotazo Vettel, vamos a ver qué pasa. Así es. Y bueno, y el, constru el constructor está Brown con 50, le sigue Red Bull con 27.5 y Toyota con 26.5. Pues muy bien, pues vamos a seguir aquí en la biela de Loli. Si no les molesta, Juan, eh, Chelito, vamos a ir a otra rolita y regresamos. A ver, escójale, escójale. Una, la de Benz de Matchbox 20. Ok, pues vamos con esta rola que escogió Juanito y regresamos aquí a la viera del loli. Sí, pues I get too tired to make it Be my breath so I can walk and if I need some other love then You give me more than I can stand When my smile gets old and faded I Wait around, I'll smile again Shouldn't be so complicated Just hold me in again Or just hold me again Can you help me? I'm bent I'm so scared That I'll never Get put back together Keep breaking me in And this is how we really With you and me If I couldn't sleep Could you see? Could you paint me better? Would you sympathize with my needs? I know you think I need a lot. I started out clean, but I'm jaded. Just falling in. or oh, just breaking my skin. Camp, you help me. I'm bent. I'm so scared that I'll never get put back together. Keep breaking me in. And this is how we will live. que sea el encargado de invitarles a que sintonicen RadioVIT.com la experiencia en radio virtual todos los lunes y viernes en punto de las 4 y media de la tarde hora del centro de México al programa la cava de facter. recuerda, lunes y viernes 4 y media de la tarde solo aquí, en RadioVIT.com Bueno, ya estamos de regreso aquí en RadioVIP.com, en la biela de Loli. Y bueno, quiero aprovechar que tenemos aquí de invitado a Marcelo, ¿no? al buen Chelo Manfredi. He tenido la oportunidad de platicar con él mucho acerca del automovilismo en Argentina, cómo es la dinámica del automovilismo allá. Y bueno, créanme que realmente se quedarían de a cuatro de ver cómo es toda la dinámica, cómo están divididas de hecho hasta las gradas. En el sentido autobolístico Y quiero que nos cuente un poquito Chelo Al respecto me voy a hacer un poquito específico con las preguntas Michelo eh, Me habías contado alguna vez, me acuerdo muy muy bien Que ya son muy pro de cada marca O sea, hay una tribuna de Dodge Hay una tribuna de Chevrolet Hay una tribuna de Ford y otra de, no recuerdo si era Torino La que me habías dicho, ¿no? Si era esa Sí, esa, sí esas son las cuatro marcas De lo que estamos hablando, Oli Es eh, básicamente de lo, lo que es la categoría Principal en Argentina que es el TC El turismo carretera Eh, bueno, para los que no saben es, es una categoría muy, muy particular Tiene un folclore muy extraño Muy fuera de este mundo eh, Es una, una cosa muy, muy difícil de describir de eh, Para que te des una idea No tengo el número exacto en la cabeza en este momento Pero es la categoría récord Guinness A nivel mundial en antigüedad Es la categoría que más años tiene Corriéndose permanentemente hasta el día de la fecha Pero lo que, lo que me llama mucho la atención, Chelo, es Es que hasta los coches se ven, se ven del año del caldo. O sea, eh, como que tienen miedo de cambiar el diseño de los vehículos, hacerlos más modernos por, por miedo a perder gente, no sé, ¿no? Eh, lo, los, los autos del año del caldo, que sí, sí, son, digamos, como carrocerías de 1970, pero modificadas. El tema es que el turismo carretera era una suerte de, de NASCAR sudamericano, en el sentido puro de la palabra, no de stock cars, de autos stock que fueron mutando, terminaron convirtiéndose a finales de los 60 en una suerte de sport prototipos monstruosos, este, y ahí entraron con un movimiento de reglamento el más fuerte que tuvo la, la, la categoría en su historia, entraron con digamos autos de calle, que eran los autos de calle de esa época, por Ford era el Ford Falcon, por Chevy O Chevrolet Era lo que era la, la Chevy O la Coupe Chevy Que es lo, lo, lo que por ejemplo Acá en México O en el Norteamérica Se conoce como el Chevy Nova O el Chevy Malibu Es un pariente de esos no eh, Después de, está Dodge También con un auto de la época Y Torino Que es Torino es el único auto argentino que existió, o sea, en Argentina existen terminales automotrices, como en México, donde se fabrican coches, pero un diseño y una marca local, la única de toda la historia fue Torino, que digamos, es, es la, la, la única marca que tiene todos los hinchas a favor, es, es como la simpática, ¿no? Sí, es la marca de casa, ¿no? Pero qué chistoso, porque yo recuerdo que también en esa época, y Juan, no me dejarás mentir, a lo mejor si, si la has estudiado, el gran Torino que era el que usaba Starsky Hodge, era de Ford, ¿no? <risa> y Juan nada más se ríe Digo, yo sé que nada que ver Pero suena simpático, ¿no? El Torino Sí, de hecho, eh, yo no sé paso Ahorita el Torino anda arrasando eh, en, en, en el turismo, carreteras Y, y bueno, na, nada que ver, ¿no? Ya los, las carrocerías viejas, bueno, pero continúa con la historia, perdón por interrumpir. Este, No, bueno, lo, lo del Gran Torino no, nada que ver, una coincidencia de nombres y estimo que el nombre Torino, en la marca Torino, viene por la gran admiración al automovilismo europeo, italiano particularmente, Turín, eh, de parte de Argentina, ¿no? Argentina tiene una, una mirada permanente hacia Europa en ese sentido, no es tan americana. Y... Nada, en cuanto a los autos, sí se ven extrañísimos porque son autos, te digo, con un look 1970 pero con unas trompas modificadas que son medias, qué sé yo, GT, no sé, son como super lanzadas. Sí, lo que decía Juan es correcto, Torino está andando muy bien esta temporada. Básicamente tiene que ver por una cuestión técnica de que le dieron, creo que ocho décimas más de compresión a los motores porque estaban yendo un poquito para atrás. Y nada, el, el, el eterno problema del emparejamiento, ¿no? Cuando le das una marca, la otra chilla. Este fin de semana, que pasó? Torino arrasó en prácticas prácticamente, valga la redundancia, ¿no? Pero arrasó en prácticas, arrasó en clasificaciones, eh, se llevó la carrera, dos de los tres autos fueron del podio, los primeros dos, la verdad se me complica a veces un poco a la distancia ver todas las carreras, porque, bueno, no, no es un automovilismo worldwide, ¿no? Sí, pero explica, explica que tú no estás en Argentina, que tú vives ahora, en, que vives en México, ¿no? Tienes ocho años acá en México. Sí, bueno, ya está explicado eso. Entonces sí, la verdad se, se me complica y me ando, me ando colgando de señales, streamings en internet, piratería de todo, lo que sea por por ver lo que es una verdadera pasión y con lo que empezaba Oli, ¿no? El, el automovilismo argentino es, en el TC en particular es muy muy extraño, la cantidad de gente que lleva a cada localidad, a cada carrera es desorbitante, sí, Plasticarás un poco eh, de, de esa parte de la afición ¿Cómo, cómo la viven en comparación a, a México? no Digo, tú que ya has sido entre las carreras de Nascar Y que digo es un, una categoría que va en crecimiento eh, A la pasión que hay allá, ¿no? Bueno, el, el, el automovilismo, digamos Voy a ser un poco exagerado, pero para que se entienda El automovilismo en México, digamos que es semi-elitista Digamos que la gente ve fútbol y el que ve automovilismo es un poquito marciano en argentina el automovilismo está a, mm, al segundo nivel pero claro adelante tenés a un monstruo como el fútbol y con lo que significa el fútbol en argentina ahora cómo se vive el automovilismo en argentina igual que el fútbol se canta se lleva a bombo al, al estadio que en este caso es el autódromo se, las tribunas están separadas, digamos que no hay un, un caso de violencia, como es el caso de la lamentable de la violencia en el fútbol en Argentina, pero sí, por ejemplo, en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires, Ford ocupa la tribuna 4, y si alguna vez tienen oportunidad de ver una carrera de TC, van a ver que los autos en algún lugar o los pilotos en algún lugar dicen la 4. Eso es en dedicatoria a la tribuna, a su a su hinchada. Eh, Chevrolet usa la 15 y entonces el 15 es el número mítico de Chevrolet. O sea, la, la, la verdad, por eso les digo, es súper es rico, súper interesante, por lo menos para mí, tengo miedo de, de aburrir a la audiencia con una cosa así, pero es, es, es, es una cosa tomada de otra manera. La, la cantidad de gente respecto a la gente que va, a la cantidad de personas que van en México es muy muy diferente. Te, te diría que allá duplica la, la, la, la asistencia en carrera de autos. La, la audiencia por televisión es atroz, eh, te dan hasta las clasificaciones por la tele, vamos. Eh, es, es verdaderamente interesante para la gente. no y lo, que me, lo que me comentabas, chelo es que en una sola fecha no, no hay una sola carrera. ¿Cuántas carreras se avientan por fecha? Bueno, más allá de que, por ejemplo, en una carrera de TC puedas tener, eh, como acá sucede con la NASCAR México y la T4, ¿no? que, que puedas tener categorías menores, categorías regionales eh, de acompañamiento, Sí, una, una carrera de TC es un verdadero espectáculo que vale la pena todo el fin de semana, porque el, el sábado te ves la clasificación del TC, el, también creo que te toca una carrera de TC pista, que es una como como la segunda división del TC, son como medio los mismos coches pero más chafitas. Eh, después el domingo se corren lo que se llaman series y final. Entendamos que a una carrera de TC se meten aproximadamente 60 coches, 60 tipos se inscriben para correr. Entonces eh, se arman series de unos 20 coches, tres series. Donde, que, que eso los dicta la clasificación del día anterior Y bueno, y se corren como tres carreras pequeñas Esas tres carreras reclasifican todo el evento Y nada, y después se corre el, el, el evento principal, el plato fuerte Que si sí es una carrera ya de hora y pica de duración Con todos los coches, es un espectáculo ver Más de 50 coches en una pista a la vez Es una cosa de locos Es un infierno de ruido es, es, es, La verdad es es una cosa que, que, que se te mete mucho abajo de las tripas, no abajo de la piel ¿algo más que quieras agregar tú? Eh, no, pues nada, pues ya eh, volviendo pues que el, a, a mi tema eh, estoy pues ansioso por, por la siguiente carrera en Justa Gutiérrez eh, ya vienen los demás novatos así que va a estar buena la, la competencia y pues si me, pueden, si me dejan echar mi comercial otra vez sigan viendo Eh, o métanse a 14carreras.com para que vean mi videoblog de todo lo que pasa dentro de la nazca México pues muy bien, pues llegó la hora de irnos otra vez a, a un pequeño cortecito vamos a, a una canción, Chelo te toca escoger la canción bueno, tanto automovilismo argentino, vamos a vamos a poner algo de allá, ¿no? de Argentina ahí para un tanguito pero no tango este... Mmm... Crucificame, porque la estuve cantando hoy todo el día, Crucifícame de, de Andrés Calamaro ¿La tendrás, Oli? Aquí la ponemos, no te preocupes Esto es la biela de Loli Esto es RadioVIP.com Y estamos de regreso en dos minutos No se vayan, regresamos con la entrevista a los fundadores de DesafíoVirtual.com. No te despegues de la mejor frecuencia. Somos Vía y Crucifícame que me gane la cruz y los clavos. Crucifícame entre dos ladrones que me roben el taparrabos. Crucifícame y clavame una lanza en la panza. Cuidado nena, que puedo resucitar me volví a crucificar Toda la vez Que dávaj falta Me vuelves a clavar Los clavos en las manos En los pies Y la lanza En la panza Me volví a clavar Los clavos en las manos se los pies Y la lanza Música, solo por V.I.P. fama. Es la puerta de la fama. Es la puerta de la... Hola. Yo soy Brujita. Soy uno de los administradores del foro Amor Embrujado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 What other people say no más importante Por eso te entregamos lo que más te gusta. Radio DL, Reveriencia en Radio Virtual. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en la vía de Loli Y llegó la hora de hablar de los simuladores virtuales ¿no? Y tenemos de invitados a los fundadores De la página de desafiovirtual.com Son Fernando Cortina, que es el fundador principal Y Fernando Deuch, que es el cerebro Y ha sido el cerebro durante toda la vida Bienvenidos al programa, señores Gracias, Oli. Gracias, muchas gracias Bueno, entonces vamos a empezar eh, a que nos respondan ciertas preguntas, aquí estos dos grandes personajes y primero que nada, no, Fer Deutch, ¿qué es un simulador virtual?, o sea, para no hablar de algo que a lo mejor la gente no conozca ¿Qué son simuladores virtuales, Fer? Bueno, un simulador virtual, en este caso un simulador de, de autos de carrera es una simulación de lo que sería en el mundo real manejar un, un auto de, de este tipo de prestaciones Este, yo creo, me gustaría hacer la diferencia con respecto a lo que es un simulador a un juego de carreras, por ejemplo, este un juego de carreras, un título muy conocido, muy popular es el Need for Speed, en el que, pues, tú manejas hasta cierto punto el auto, este estos te permiten hacer cosas que en la vida real serían imposibles, de vas, teniendo aceleraciones muy fuertes este, puedes tomar curvas a velocidades desmedidas, etcétera. Un simulador eh, se basa en lo que son las físicas del mundo real entonces por lo mismo eh, tienes que manejar el auto, tienes que este, tener un approach real de, de lo que es un manejo de un auto de carrera, esto quiere decir de que tu aceleras con cuidado hablamos de motores muy potentes este, tomas las curvas teniendo que frenar antes, preparando el auto para la curva, etcétera tener un manejo suave, este todo lo que implica en el mundo real de lo que es necesario para manejar autos de este tipo lo tienes que aplicar en el, en el simulador. O sea es es es simular una carrera real, ¿no? Es, es Ese es el chiste. Y de no solo el manejo del auto en sí, sino realmente todas las condiciones de que se dan en una carrera, este por ejemplo cuando Eh, digamos que alguien se te está acercando el piloto que va detrás de ti se está acercando entonces empiezas a sentir esa presión tienes que saber cómo decirlo manejar esa presión o sea saber este que no te sientas presionado y que te eso conlleve a que tengas este errores en tu manejo y que te pasen bueno ahora ya ya vimos lo que es un simulador no vamos a a hablar un poquito de desafío virtual, ¿no? ¿qué es qué es desafío virtual dentro del mundo de los simuladores, ¿no? Mira, desafío virtual es una página en la que está representada una comunidad de de cómo decirlo?, de pilotos virtuales, realmente, o sea, es un grupo de personas entusiastas del automovilismo deportivo que yo creo que el 99% somos pilotos frustrados. O sea, gente piloto que siempre soñamos con ser pilotos de carreras alguna vez en nuestra vida, este, pero que por cualquier razón que te puedas imaginar, pues no tuvimos la oportunidad o no hicimos el sacrificio, etcétera. Este, pero tenemos este esta comunidad en la cual nosotros nos reunimos y corremos estas carreras virtuales usando los simuladores de, de carreras. Este, tenemos la, la fortuna o el honor, como lo quieras ver, este de Contar con pilotos reales, o sea, gente que corre en distintas categorías a nivel nacional e internacional es, eh, Forman parte de nuestra comunidad y este grupo de personas compite En la vida real Nosotros, o uh -huh. más bien nosotros competimos con ellos Nosotros ejemplo. tratamos, ¿no? De competir contra ellos y Realmente <risa> tratamos de competir, este... Algo que, que me agrada mucho y que se reconoce mucho es de que estos pilotos, pues, este... Son muy competitivos en los simuladores, entonces es una muestra de, de, lo, de lo interesante que es eh, poder correr con, con esta tecnología, porque es algo muy cercano a la realidad, obviamente no existe el factor pedido, el factor riesgo de que tú estás este, cómodo, sentado en tu, en tu en escritorio. Los... Bueno, sí, sí existe un riesgo, eh, que llegue tu esposa y te ponga la computadora de sombrero, porque ya está harta de que estés juegue ah, sí, y juegue, ¿no? Es cierto, es cierto, y las miradas de, de yedo, esas que te avientan, ¿no? Sí, tienes muchas razones. sí Chelito, ¿alguna pregunta que quieras hacerle a, a Fer? ¿No? Que Chelito anda de invitado nuestro hoy aquí en el programa de La Vía, la de Oli, y quiero, Fer, ¿alguna pregunta, Michelo? Nada, Fer, ¿cómo estás? Primero que nada, y, y nada, y... ¿Qué, qué, qué sensación tenés eh, sé que vos sos un tipo super experimentado en esto de, de la competencia virtual qué sensación tenés de lo que significa desafío virtual respecto a las otras ligas no digo necesariamente hacer una comparación pero qué, qué particularidad sentís que tiene esta liga pues este, esta liga para mí es ha sido ha sido algo muy agradable como decirlo ha sido este pues juntarnos con un grupo que comparte el mismo entusiasmo y de alguna manera también se ha convertido en una especie de, de segunda familia. Este es en mi caso personal, no sé si sea se lo mismo para la mayoría de los que corremos, este estamos en las carreras, este hay piques, de repente alguien hace una bobada o uno hace una bobada y están los gritos de que ay que fíjate que oye que yo ya estaba en esta línea, ya estoy puse el carro adelante y ahí como que se calientan los ánimos, pero ya después, este, al día siguiente o más tarde, ya uno va y te disculpa, ya sabes que sí, trae la cabeza muy caliente, discúlpame. Entonces, es así como cuando te peleas con tu hermano o con un amigo por una tontería, ¿no? Bueno, y decís, ya, ya después se pasa y ya sigue siendo cuate. Toda. De, decís la palabra, hermano, o sea, eh, hablas de, de entonces de una relación bastante fraternal, evidentemente, en, entre las personas que, que se llevan. Digo, me imagino porque... En general, siempre que hay gasolina, sea virtual o real de por medio, hay lucha de egos, lucha de posiciones, eh, envidias, enojos. ¿Cómo cómo maneja esto la liga? Es, es digamos es una liga eh, muy muy agresiva, es una liga amistosa. Digo, me llamó la atención la palabra hermanos, ¿no? Mira, yo creo que somos muy flexibles en algunas cosas. Este, siempre tratamos de que de que no haya faltas de respeto entre los integrantes de la comunidad, los participantes, los jueces. Este, Yo creo que a veces uno comprende cuando se le calienta la cabeza, dice cosas de más o reacciona de manera equivocada. Eh, entonces ahí tenemos, digamos que, un grado de flexibilidad, digamos, o sea, llamamos, les llamamos la atención, a veces hablamos en privado con alguien cuando hay ciertos conflictos. Sin embargo, cuando sí... Puede haber algún caso excepcional o una persona que realmente está haciendo daño a la comunidad, pues no nos queda otra más que este retirarlo del, del grupo para evitar que es, se convierta en una huella de nieve y el problema sea más grave y afecta a personas que realmente no merecen este, tener una situación conflictiva o problemática. Sí, claro. Y bueno, ahora vamos a, a hacerle pregu una pregunta a Chelo no, como usuario y como administrador también de, de esta liga que es Desafío Virtual, que me gustaría ir el punto de vista de un de un piloto, de un piloto más de este, de, de este tipo de competencias, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es una competencia virtual para ti, Chelo? qué, qué, qué parte llega a formar de la vida de un de un piloto virtual, un programa de estos. Mira, más que nada para mí, eh, no sé, yo, yo lo siento, digamos, corremos semanalmente ¿no? Las, las carreras son tienen una periodicidad semanal, digamos este, Y la verdad es, es un cosquilleo que siento cada, cada vez que se acerca el día de la carrera De, de, de encontrarme con amigos No puedo decir que uno no, no, no participa para competir y no compite para ganar Pero más que nada es eh, juntarme con una bola de amigos, de, de corredores frustrados, de corredores reales, de, de, de, de buena gente, y, y, y es, qué sé yo, yo a veces digo, es como si fuera el día de mi cumpleaños, ¿no?, Y lo, lo, lo que más me gusta es que al día de mi cumpleaños, puta, vengan un montón de amigos a mi casa, de eso se trata. Y nada, y la casa la verdad se está llenando bastante últimamente. Tenemos muchos, muchos participantes, tenemos la verdad muy buenos eventos. Y eso, eso la verdad llena, llena el ánimo, llena el ego, te da muchas ganas de. De, de, de que llegue la siguiente y la siguiente carrera te, te levantás con más alegría el otro día después de lo que es la rutina diaria porque todos tenemos nuestros trabajos nuestras familias nuestras obligaciones nuestros problemas nuestras alegrías pero esto es como un pequeño asis para mí no pues muy bien muy muy clara la explicación este no cómo ves cerito no totalmente de acuerdo este muy muy acertadas las palabras de, de chelo Eh, cosas también que me agarran mucho, ahorita que lo comentó Chelo, pues se me vino a la mente, por ejemplo, después de un evento tenemos este, en, el, en nuestro foro de la página eh, una sección de conferencias de prensa donde cada uno dice pues cómo le fue en el baile, ¿no? Pues uno de que no, que pues al principio tuve esto, este en la alargada, después tuve una muy buena pelea con X o con Y. Entonces es muy agradable porque ves el punto de vista de, de cada uno, de cómo le fue en una carrera o en otra, entonces pues de alguna manera también vas conociendo más a las personas y a veces también te emociona mucho porque hay, hay gente que escribe muy padre, entonces haz de cuenta que estás leyendo un relato así de, de novela y es, es muy, pues muy padre. Pues muy bien, este, vamos a ir un pequeño cortecito, vamos a, a una rolita. Y no se despeguen, regresamos a la vida de Loli para seguir con esta entrevista ¿no? de eh, tanto administradores como los creadores de la página desafiovirtual.com la mejor página amiga de radiovip.com eh, en cuanto a simuladores de autos refiere. Y bueno, pues vamos a la rolita, esto es eh, CC Top y la canción es Gimme All Your Lovin', esto es la Biela de Loli. No te despegues de la mejor frecuencia. Somos VIP Radio. radio y repetir mis series radio virtual Hola amigos, soy Lux de nuevo y en esta ocasión los invito a que formen parte del equipo de locutores de radiovip.com. ¿Cómo? Es muy fácil. ¿no? Solo por porque quieres ser locutor a contacto arroba No te despegues de la mejor frecuencia. Somos VIP Radio. Ya estamos de regreso aquí en La Vida de Loli, en RadioVIP.com. Desgraciadamente se nos cortó la, la llamada con, con Fernando Cortina. Es lo malo de, de estos programas en vivo. Eh, si lo podemos recuperar, pues seguiremos hablando con él. Mientras tanto, vamos a seguir con, con Fernando Deuch, que ahí estaba. Ahí sigues, va mi ferito? Aquí estamos. Perfecto. Oye, pues a ver, cuéntame... Eh, ¿Qué campeonatos están corriendo ahorita? ¿Qué, qué, ¿A qué podemos invitar a nuestros amigos que nos escuchan aquí en RadioVIP.com? Bueno, en este momento estamos eh, comenzando dos campeonatos que están muy buenos. Eh, tenemos un campeonato de NASCAR, que corren con los autos NASCAR, los Stop Car, americanos, que eh, básicamente son carreras que se corren sobre óvalos aunque me parece en este, en este calendario hay dos carreras de en circuito. Este tenemos también eh, para los que les gusta más el estilo el manejo de el automovilismo más europeo, también tenemos eh, este, autos Open Wheel, tenemos en este caso autos Formula Tres que en los que estamos corriendo en un gran número de circuitos de distintos países, circuitos algunos eh, imaginarios y circuitos eh, basados en el mundo real, muy buenos, muy divertidos. Bueno, Estos y... autos están muy padres para correr, son muy divertidos, eh, permiten tener carreras muy cerradas, eh, corriendo de lado a lado y de forma algo segura. Bueno, déjame planear un poquito la información. Eh, NASCAR se corre los días martes a las 9 de la noche, hora del centro de México, la carrera es aproximadamente una duración de dos horas, se corre con banderas normales, o sea, créanme, sí, esto sí es un, un simulador, ¿eh? es para nosotros los que somos pilotos frustrados, ¿no? y el campeonato regular de desafío virtual se corre los días miércoles a las 10 de la noche, se corren dos carreras, una sprint y una feature, que generalmente el sprint viene siendo una carrera más corta, Y la feature viene siendo la carrera más larga, ¿no? Este tenemos un aproximado de 50, 50 pilotos, ¿no? Este eh, Fer en la categoría principal. Así es. Y en la categoría de NASCAR somos aproximadamente 30 pilotos, ¿no? Y siguen creciendo. Y sigue creciendo. Eh, créanme, desafío virtual es una familia muy bonita. Los invito a que entren, la conozcan, eh. Vamos, eh, con que tengas noción de hacia dónde se maneja un coche Pues eres capaz de, de correr con nosotros Obviamente a la larga vamos, se va exigiendo más, ¿no Fer? Así es, así es este, Digamos que cuando entra un piloto nuevo Más o menos se evalúa y se ve cómo está su, su capacidad de manejo este, En base a eso también se le van dando algunos tips eh, Contamos también con fichas eh, de prácticas oficiales en las que uno puede entrar con más más relajado, eh, pues puede eh, cometer errores, no hay problema porque no son carreras puntuales, o sea, no son carreras que, que afecten el campeonato. Este, tenemos una carrera práctica oficial de NASCAR que son los domingos, creo que es a las 8 de la noche. 9 de la noche. 9 de la noche, sí. Uh -huh. este, y los lunes tenemos la carrera de práctica del campeonato regular, que como dijo Oli, es de... Fórmula 3 es los lunes a las 10 de la noche. Exacto. Oye, cuéntanos de qué países, de qué países tenemos gente. O sea, cuéntanos un poquito más eh, de Desafío Virtual. Pues mira, eh, principalmente pues tenemos gente de México, pero tenemos este, gente muy variada. Tenemos mucha gente de Argentina, eh, tenemos gente de Chile, tenemos muchos brasileños pilotos muy rápidos brasileños. Este, hemos tenido pilotos americanos también. En esta, en esta temporada, por alguna razón, no, no pudieron participar en las series, pero hemos tenido pilotos americanos. Hemos tenido gente de Australia también. Este, en nuestros hermanos de Uruguay también, los estoy dejando ahí los diadillos, pero cómo no. Grandes pilotos que tenemos de Uruguay. Eh, ¿De dónde más tenemos...? Este tuvimos pilotos españoles también, pero por, ¿Por? la cuestión de horario se les complicaba mucho, andaban madrugando cuando corrían con nosotros, pero ahí tuvimos un par de pilotos muy muy buenos también de España. Pues bueno, miren concretando, este los invitamos a que a que vengan a conocer la página www.desafiovirtual.com, ¿no? Eh, a que vean el Que vean si sí la estructura de la página, los campeonatos que corremos ahí. Ah, y punto muy importante. ¿Qué simulador corremos, Fer? Ah, muy bien, es cierto. Este, nosotros estamos corriendo el simulador que se llama Arfactor. Ustedes pueden saber de este simulador en la dirección www.arfactor.net. Okay, y ahí ahí vienen todas las modalidades, o sea, toda la información respecto al, al simulador, ahí viene, y otro punto importante también es que ya dentro de los juegos virtuales que hay hoy por hoy, también la comunicación es muy importante, y eh, también contamos con un sistema que se llama TeamSpeak, en el que mientras estamos todos corriendo ahí, vamos pasando un buen rato, créanme, que es un grupo muy importante, ¿no? Muy, muy muy a gusto, ¿no? Ah, sí, definitivamente el TeamSpeak es una, es una parte fundamental, pues ya... Estamos muy acostumbrados ya Eddie y a veces se nos olvida mencionarlo, pero sí es muy cierto. Este, así como estamos corriendo en línea, estamos corriendo en tiempo real varios pilotos, eh, compartiendo la pista como hemos platicado, este, también tenemos un, un cuarto, un canal de comunicación de voz, en la que podemos estar escuchando conversaciones, este, uno habla y los demás escuchan. A veces es un relajo y que todo el mundo al mismo tiempo, pero por general sí... Es un muy buen canal de comunicación para, por ejemplo, este a veces hay grupos que quieren hacer estrategias, sobre todo en las carreras de NASCAR se pone muy padre, porque está este concepto de draft, que es en el que un carro que va atrás de otro eh, van generando más velocidades y se hacen trenecitos de varios autos, y estos trenecitos pues van muy rápido, agarran mucha velocidad en el oval y es una ventaja muy grande. Entonces mediante el TeamSpeak, pues ahí se van poniendo de acuerdo Cómo van haciendo el trenecito y si se van por arriba o por abajo Es, es un ejemplo de tantas cosas que suceden en este canal de, de, de comunicación de eh, Mifel si ¿sí quieres hacer una invitación abierta, por favor, a la gente que se inscriba A los que sean aficionados al automovilismo, que se inscriban, por favor, al desafío Miren, este, realmente si les gusta el automovilismo y, y son como la mayoría que integramos a la comunidad, eh, pilotos frustrados que alguna vez quisimos ser este, una leyenda en el automovilismo y pues por la razón que sea no llegamos a eso. Pues este, aquí pueden vivir, pues es lo más cercano, eh, mi caso es lo más cercano que hay para vivir el deporte motor en los simuladores. Este, no lo, Yo no lo considero como un juego, lo considero como un pasatiempo, pero le, le doy la, la seriedad que para mí requiere. Aquí no viene uno a chocar los autos y hacer demolition derby. aquí viene uno a, a buscar una convivencia así, correr como cuando uno va a correr en cars en una pista, en forma amateur o Este se da la edad adecuada, este, pero no deja de ser un, un ambiente de compañerismo, un una, hobby, ¿no? es que, En el que pues hay gente que siempre está predispuesta pues, a ayudar Al que llega, el novato, con tips, o etcétera Pues perfecto, Mifer Pues este muchas gracias por este tiempo que nos regalaste Gracias por estar en la biela de Loli el día de hoy ¿no? Y te toca mandar a Rolita, Mifer Nada más, por favor, por favor, que no vaya a ser maná, ¿eh? No, no, no, este, al contrario, te agradezco mucho, mucho tu tiempo eh, Y la, la invitación y la oportunidad de pues exponer lo que es desafío y este, permitirme ser escuchado por tu gran audiencia el rola que te voy a pedir va a ser eh, Life on the Fast de, de Eagles pues perfecto, vámonos a la rola de Fer pero antes de eso les quiero dejar una probadita de lo que es el famoso Team Speak de desafío virtual no me hago responsable de palabras antisonantes ¿eh? <risa> esto es la vida de Loli vamos a estos pequeños fragmentos luego a la rola de Fer y regresamos te han sacado bandera azul, repito, bandera azul. que ver quién me pegó para sí, poner sirve. una pinche marca madre. Pues con la pena, señores, pero no me contesta. A mí vale, tampoco, bótalo. ¿Quién no contesta? Si no, el... Player kicked. Player <risa> <risa> kicked. New player. <risa> Hoy ¿se vuelve hey. a conectar que lo baneó? Ah, bueno. Sí, güey, sí, no baneo. Pues sí. Digo, con la pena, güey. No nos escucha, saben que estamos... Que ¡Escriba estando, algo! Me... Tenemos bandera verde, todo en orden, adelante. VIP Radio, la experiencia radio virtual. que me acompañen todos los martes miércoles y jueves desde las cuatro y media hasta las 6 de la tarde a su programa la licuadora, donde ustedes podrán solicitar las canciones de su preferencia y también escuchar aquellos éxitos que hicieron historia recuerda todos los martes miércoles y jueves de las cuatro y media a las 6 de la tarde la licuadora aquí y en... referencia el radio virtual Estás escuchando Radio VIP La mejor música en Radio VIP so Bueno, ya estamos de regreso para el bloque final De La Biela de Loli Nuestro segundo programa aquí en Radio VIP.com Espero que les haya gustado la entrevista ¿no? Tanto con Fernando Deuch Como con Fer Cortina ¿no? Y este, pues bueno eh, Juanete, tu espacio final Adelante, échele Pues bueno, eh, felicitarte Mioli por tu segunda misión eh, Creo que Ha sido un éxito la biela de Loli Y pues muy agradecido contigo porque me has invitado aquí A hablar sobre las carreritas Que es lo que tanto nos gusta Y pues nos vemos la próxima semana Gracias Y muy bien Chelito, gracias por acompañarnos Chelito déjenme decirles que le daba miedo venir Porque como que el micrófono le imponía mucho Pero pues véanlo, ya hasta Se nos soltó, Chelito Gracias por estar aquí con nosotros Gracias Loli, oh, gracias Loli La biela de Loli Este, Gracias Loli eh qué sé yo, si si me solté es porque la verdad me, me diste mi espacio, me hiciste sentir a gusto y muy cómodo. Este también es, es para no olvidar y saludar a la gente del chat de radiovip.com porque es, es, es muy divertido las, las cosas que escriben mientras, mientras uno está diciendo pavadas, ¿no? Sí, ahora sí que te tocó estar de este lado, ¿no? Yo la semana pasada con la canción de Maná que les juro no la vuelvo a poner. Este. No, ya no, este programa no va a haber maná. Este casi yo de risa tuve que hacer chiquito el chat para no carcajearme a medio programa. Pero sí yo también hago extensivo el agradecimiento a toda la gente que nos escucha, a la gente del chat, a la gente de Radio VIP que nos da la oportunidad de tener un espacio de automovilismo aquí, no y vamos a crear la regla de la viola de Dolly que es el fútbol es para panaderos, señores, aquí hablamos de automovilismo. Ya nos vamos, no se pierdan la próxima semana. Igual aquí en Radio VIP, la biela del Oli, y los dejo con esta rolita final, nos despedimos, sigan escuchando la programación, eh, muy buena programación aquí en Radio VIP, todos nuestros programas en vivo, la programación de música es buenísima, se las recomiendo muchísimo, yo me despido, soy Oli, y los dejo aquí en Radio VIP.com. Y vámonos con ACDC, y esto es Back in Black, nos vemos. La mejor música, solo por VIP